A ver, amigos de la emisora, tengan todos muy pero muy buenos días. Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes desde el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Hoy quiero referirme a un monitoreo de Ursea que se hace habitualmente o debería hacerse la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua eh lo hicieron junto a la Facultad de Química de la Universidad de la República y es bastante preocupante porque eh, se encontraron eh determinados contaminantes en el agua potable de gran parte del país. Por ejemplo, este contaminantes que superan los niveles permitidos se encontraron en Paisandú, en Cerro Largo, en Soriano, en Colonia, en Canelones y en Maldonado eh glifosato que se encontró en Soriano, Florida y Colonia en algunas zonas, eh coliformes también encontrados en Paisandú Río Negro, en Flores en Florida, en Rocha en San José, en Canelones, en Colonia. Y uno bueno se pregunta hasta cuándo eh podremos seguir soportando el tema de la contaminación no solamente del aire y de la tierra, sino también del agua. Respecto a la Valleja, bueno, eh se encontraron eh, eh valores eh máximos, eh valores muy altos en cloro en el agua de Solís, Solís de Mataojo, nuestro departamento. El valor máximo permitido este es 2.5 mg por litro y en la en Solís encontró 5 miligramos por litro. También en Colonia, no solo en Colonia, 5,1 y en San José 3,5 de eh miligramos por litro de agua de cloro. También se encontró en muchas localidades del del país, en Colonia, en Paisandú, en San José, en Soriano, por ejemplo, arsénico, donde el valor máximo permitido es de 0, 0.2 mg por litro y en algunas zonas como Campana en Colonia se encontraron 0,0213 mg por litro. También se encontró nitrato, también se encontró eh hierro, también manganeso, eh, fluoruro, cloroformo y algunas otras cosas y ni que hablemos de este productos eh, como el glifosato, por ejemplo, donde bueno, hubieron eh se encontraron presencias muy altas de este contaminante en algunas zonas de el el país, en Colonia, en Florida, en Soriano, como dije antes. Esto es muy claro. Nosotros venimos reclamando Hace mucho mucho tiempo ya la prohibición absoluta de el glifosato y todos sus derivados, no solamente eh en en la producción agrícola o la producción de monocultivo forestal como lo es principalmente el eucaliptus, sino también en la venta al público, acá se vende libremente el difosato, es cancerígeno, es un veneno muy potente y estamos acostumbrados a que vamos, compramos, queremos matar los yuyo, vamos compramos un mata yuyo y ni siquiera miramos qué tiene. Bueno, uno de los principales elementos activos de cualquier mata yuyo que se vende en Uruguay es el difosato y nos estamos envenenando, nos estamos matando solos. Lo peor de todo es que el Estado está avalando estas prácticas de envenenamiento sistemático que estamos eh llevando adelante los propios uruguayos, ya no solo el gobierno, sino cada uno de nosotros como ciudadanos. Los niveles de arsénico por encima del máximo permitido que fueron encontrados en en localidades de Paysandú, eh, San José, en Colonia, en Soriano eh ahí se observaron valores superiores al máximo permitido de arsénico. Es un contaminante muy importante del agua de consumo, ya que es una de las pocas sustancias que se ha demostrado que producen cáncer en el ser humano por consumo de agua potable. Reitero, una de las pocas sustancias que se ha demostrado que producen cáncer en seres humanos por consumo de agua potable. En el resto de las localidades Según la OCSEA y según este estudio se encuentran valores de arsénico por debajo del máximo permitido. ¿Y de qué estamos hablando? De que no de que no tiene arsénico, lo tiene igual y nos estamos envenenando igual. Y cuando hablan del glifosato y dicen, bueno, pero se encontró el glifosato en el agua dentro de los valores permitidos. Eh, la verdad estamos mintiéndonos a nosotros mismos y lo que peor de todo se está protegiendo a esas grandes empresas multinacionales que llevan adelante un gran negocio con todos estos venenos y lo está haciendo el Estado, no este gobierno, lo están haciendo hace 30, 40 años desde que se empezó a permitir la entrada de este producto a Uruguay. Y es un negocio para las grandes multinacionales que no les interesa si morimos todos envenenados, como tampoco le está interesando a los gobiernos de turno ni al anterior y a este, porque todos están permitiendo el ingreso de este producto a eh a el Uruguay y de libre uso en el Uruguay. Y recuerdo, una vez más, ya lo he dicho varias veces, este gobierno eh por decreto eliminó una ley en la cual se prohibía el ingreso de productos altamente nocivos para el ambiente y para la salud humana en Uruguay. Es decir, que ahora en este momento no sabemos qué es lo que está entrando a este país aparte de lo que está permitido como el glifosato y otros venenos. Entonces, el arsénico, por ejemplo, era un veneno que estaba prohibido el ingreso al Uruguay, estaba prohibido el ingreso al Uruguay, acá no se podía utilizar arsénico eh por lo menos no legalmente para la producción o creación de ningún producto que o, o para cualquier tipo de fábrica. Y esto es eh, lamentable que sigamos insistiendo en que hay que prohibir determinadas cosas porque son altamente nocivas para la salud, pero que a pesar de los informes que siguen apareciendo, a pesar de que los propios estados están reconociendo eh cuánto se está perjudicando la salud y el medio ambiente a través de todos estos venenos, igualmente se sigue protegiendo a las grandes multinacionales que hacen su gran negocio con esta con estos venenos que nos están matando día a poquito. Lo hemos dicho un montón de veces y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros eh por ejemplo en el cuarto boletín de el Delia Villalba eh estamos justamente hablando de todos estos temas, el tema de cuánto tiene que ver todas estas pandemias que está apareciendo, todas estas enfermedades nuevas y algunas no tan nuevas porque están reapareciendo nuevamente En, en el mundo cuanto tienen que ver con el sistema de producción que se utiliza en el planeta y Uruguay no es ajeno a eso, estamos produciendo mal, comiendo mal, viviendo mal y nos estamos envenenando nosotros mismos hablando de el cuarto boletín ustedes pueden solicitarlo a través de el mail comisión.delia.villalba arroba gmail.com se los podemos hacer llegar en formato PDF o en formato papel, como ustedes deseen. También los otros 3 boletines, el número 1, organismos genéticamente modificados, el número 2, alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible y que habla justamente de estos temas que estábamos hablando ahora, y el número 3, UPM la entrega de la soberanía. También les recuerdo, tenemos el Facebook Frente Ambiental de Liavillalba también se pueden comunicar por ahí con nosotros. Abios. Eh vamos a seguir eh en las próximos audiciones desarrollando este estudio de la Urcea que realizará con eh, la Facultad de Química de la Universidad de la República porque hay mucho para desarrollar de esto que está demostrando una vez más que nos estamos envenenando, que nos están envenenando y que lamentablemente el gobierno, que es quien debería hacer algo, no están o los gobiernos no están haciendo absolutamente nada por proteger la salud de la población. Ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando en la próxima semana.